Desemelo en Arana, que por manto no se muere Si el descanso es puesta arriba, desde hace años para el banco Oh, no diga fuerte entonces, con mi copla el brazo Bueno, seguimos a la escucha de Pepe Núñez, en este caso de este disco que les decía, acompañado de diferentes guitarristas una versión muy vigorosa del Manco Arana Vamos a charlar ahora con el... No sé si denominarlo documentalista, si él se considera así o tiene otros quehaceres y se ha dedicado eh, por única vez a hacer un documental. Nos lo va a contar, él está en línea desde Tucumán y me dicen que escuchando el programa vía internet también, así que estará enterado cómo, cómo va la cosa. Fernando Corstange, del otro lado. ¿Cómo te va, Fernando? Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sos documentalista sí te dedicaste siempre a los documentales? Mm, hago documentales pedagógicos para campesinos O sea que en realidad no me dedico a, a hacer documentales para el gran público O sea, es un gran público pero que no va a las salas de cine mira vos, un circuito muy alternativo ¿Cómo, cómo sería ese trabajo? <ríe> y Se llama pedagogía masiva audiovisual Es capacitación rural Ajá. Pero usando tecnología audiovisual y construyendo los materiales audiovisuales con los campesinos, lo cual da una enorme eficiencia pedagógica. Qué bueno, ¿eh? ¿Y qué haces? ¿Realizan documentales? Digo, ¿y, y la, la gente, los campesinos lo miran o también lo, lo producen el documental? Eh, lo producimos juntos y después lo reproducimos a una población mucho mayor, claro. por eso lo masivo... A través de repeticiones, a lo mejor se ven abajo de un árbol o dentro de una, una aula de escuela y se hacen cursos, se, no solo se ve el video sino que se hacen trabajos prácticos y bueno, es un método educativo fantástico este que ojalá tuviera más este uso por parte de los organismos oficiales porque es muy eficiente, es como hacer un traje a la medida. Nunca claro, vaya. claro. De, me imagino también que deben hablar de las temáticas que involucran a ellos mismos son todos temas eh, elegidos por ellos, si no, si no no no les interesaría. ¿No? Son temas elegidos por ellos, soluciones accesibles para ellos, dicho en un lenguaje entendible por ellos y con imágenes de la realidad de ellos, o sea, Todo a favor, digamos, para que se entienda, se aprenda, desde, empezando por el, por el contenido, por el tema, ¿no? ¿Qué, qué han hecho sobre cosechas, sobre el laburo de, lo... de, de lo que quieras? Cosechas de trigo, de maíz, producciones de distintos eh, cultivos y animales, eh, procreación responsable, educación sexual, programas de gobiernos, leyes. En Bolivia hicimos sobre las leyes explicadas para campesinos Imagínate un texto legal, es dificilísimo En eh, México hicimos sobre eh, programas de apoyo al gobierno Y sobre planes, de plan, eh, cómo hacer proyectos, planificación participativa comunitaria bueno, bueno. De, de, de los temas que quiera, apicultura O sea, nosotros no nos interesa el tema, sino el método Y recurrimos para los contenidos a los propios campesinos y a los expertos técnicos que tenemos a disposición, o a la literatura, libros. Claro. Bueno, nos gustaría que algún día eso pueda llegar acá a Rosario y verlo, difundirlo también. ¿Se ha mostrado por acá? y No mucho. La verdad que en Rosario no no, no mucho. Porque este, leía... Acá Tucumán, sí. Claro, leía que en Jujuy, en Mar de Plata, se estuvo proyectando, y tuvo, tuvo algunas menciones, premios. El, el, el documental sobre Pepe Núñez lo hice aprovechando que hago esto, Este, para sacarme un gusto sobre un músico que admiré desde pequeño y sí, ganó, se, se vio Jujuy ganó el premio al mejor documental temática NOA y ahí Gerardo Vallejo, cineasta tucumano que estaba en el jurado de, de, las, de las producciones que iba a iban a ir al Festival Internacional de Mar del Plata lo seleccionó para el Festival de Mar del Plata y aparte salió llorando porque Vallejo había participado en muchas de las reuniones familiares que yo describo en ese documental así que este, bueno un, un honor que haya sido seleccionado por Vallejo para esa, para ese festival internacional qué, qué interesante, bueno acá me decían que estás escuchando el programa por internet, más o menos lo, lo venís siguiendo y, y nosotros la idea es seguir eh, hablando sobre Pepe, a Gerardo lo tenemos más cercano porque ha venido a Rosario, ha charlado el mismo con nosotros y, y sabemos de los discos, ahora inclusive escuchamos ...esto que son compilaciones con diferentes guitarristas... ...¿con qué costado de, de ese Pepe Núñez te, te has quedado? ¿Más conociste vos o el todo? mira eh, en la investigación del documental... Eh, ...tuve acceso a todo... ...inclusive algunas cosas que decidí no poner en el documental... ...como no profundizar demasiado en, en la separación de los hermanos Núñez... ...que era un dúo muy compacto, muy potente como dúo y después nadie sabe muy bien por qué se separaron, bueno, yo tengo tres o cuatro versiones eh, de los protagonistas porque se separaron y que deliberadamente me las guardo porque decidí que no era importante eso y conocí toda la obra y conocí muchas anécdotas y y la verdad que con el material que junté se podían hacer cinco documentales, no uno, ¿no? Era muy doloroso recortar y decir, esto no va, claro. y ahora sí fue sesenta y pico minutos Este, Pepe era un tipo, primeramente lo importante de Pepe para mí, asombroso, es renegado del mercado, deliberadamente no se propuso en ningún momento este, tener ninguna inserción de, con su obra en ningún mercado, o se componía para él y su placer era mostrársela a sus amigos, su ni siquiera a un público reducido y cercano ahí de las peñas ¿O después de de, de mira el primero eran en casas familiares en los asados ahí para ese era el, el, el, el muestrario digamos miren traje, tengo una chacarea nueva Entonces después de comer y tomar abundantemente, se hacía un silencio mortuorio y se escuchaba a los músicos que aparecían con sus nuevas este, interpretaciones para mostrarle a los amigos. Ajá. Después de grande, que ya reconocido, empezó a, a estar más preocupado en mostrar en, en escenario, ¿no? Esa fue su casi su última etapa pero tiene toda una vida de composición y tiene muchísima obra desconocida, que no, que no, que no se grabó, que nadie la grabó, grabó muy poco, ¿no? Pero tiene mucha obra eh, lo, lo están este rescatando muchos músicos jóvenes, Juan Falú primero, Coqui Quint eh Coqui Copi Quintero, Juan Quintero. Eh, Poppi, sí, claro. Poppi, perdón, Poppi sí, sí. Quintero este también grabó cosas nuevas ahora. Ahora hay un grupo de mujeres muy interesante, hay Mama que le ha grabado también una milonga que nunca se había grabado. Eh, lo está, La gente joven tiene una conexión muy interesante con... con... ...con Pepe salteando como dos, dos generaciones o tres generaciones, ¿no? Sí, sí, sí, sí, absolutamente. En esos discos que mencionás... ...encontramos muy bien versionado a, a Núñez. A ver, me interesa entonces, él nace en Salta con su hermano... ...se van de pibe a Tucumán a vivir, ¿en qué época? No, viene... Gerardo viene primero a estudiar en la Universidad de Arquitectura... Claro. se venía a estudiar a Tucumán... ...y Pepe no sé si viene a estudiar a la Universidad... ...o ya viene directamente a la Bohemia... Mm -hmm que pero el que lo recibe en Tucumán es su hermano Gerardo que es mayor y, y Pepe se dedicó a componer y a sobrevivir en los en los puestos públicos más extraños, casi siempre cobijado por algún amigo que este Le ayudaba a conseguir un, un puesto que servía para sobrevivir y que a él no le interesaba en lo más mínimo. Claro, cumplía con ese laburito, pero le, le interesaba la música. De hecho, leí por ahí que su, el, el, un disco que sacó fue con plata que le aportó un compañero... El jefe. O, o el jefe, el jefe, era. el jefe. El jefe veía que el tipo no trabajaba mucho y le revisó los cajones. Y cuando revisó los cajones, encontró toda la poesía y le dijo, mira, disculpame, que te haya revisado los cajones, pero yo vi las cosas maravillosas que escribí, y si eso tiene música, tenés que grabar un disco. Entonces el otro le dijo, bueno, sí, pero grabar un disco no cualquiera graba, hay que tener plata, las ligeras cobran. Bueno, ¿cuánta plata? Tomá. Entonces ese personaje... Que que se llama este, Zabalía, Paz Zabalía Ezequiel Paz Zabalía sí. Ezequiel Paz es su primer sponsor para producir un disco que yo caso, de casualidad lo encuentro este pasavalía en México lo logro entrevistar, yo estuve viviendo dos años en México y lo rastré en la ciudad de México, 25 millones de habitantes lo encontré a Paz Es un tipo interesantísimo un médico consultor internacional que después de Tucumán se fue a Filipinas se fue a África ...y ahora está en México... ...este... ...y ese y el tipo ese pagó el primer hijo que lo... ...que lo acompaña en guitarra Lalo Aibar... ...claro, piel del, la piel del pueblo... ...la señor. piel del pueblo que retrata... ...todo el sufrimiento... ...del hombre zafrero ¿no? Eh, Pepe vive... ...la etapa política de Tucumán... En, ...en el gobierno de Onganía, ...la dictadura de Onganía, ...cuando cierran de un plumazo en 1966... ...11 ingenios de Tucumán... El cierre de 11 ingenios significa eh, un desempleo masivo no solo para mano de obra tucumana sino santiagueños que venían a Tucumán, entonces realmente es un es el comienzo en el 66 de un clima este terrible en Tucumán que es el que después este Deja el, el, el escenario, digamos, para las luchas más, más organizadas e inclusive las la luchas más violentas armada, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y ahí, Pepe, él ella está... Eh, había nacido en el 37, estoy sacando cuenta, era un veinteañero largo que estaba viviendo los 60 en Tucumán, haciendo sus sí, sí. cosas. Y sí, con, con toda esta politización, el, el auge de lo artístico, Atahualpa Yupanqui pasando por Tucumán, Mercedes Sosa despegando en Tucumán, el Chivo Valladares, el claro. Pato Gentilini. Sí, sí, sí, sí. Este, el Pato es un tipo quizás no tan conocido fuera de Tucumán, pero es, digamos, es un, es un referente para todos los músicos por, por, por las cosas que organizó, por lo las composiciones que tiene, era el tipo que escribía música, y le escribía la música a todos ellos, ¿no? Sí, de hecho hablamos hace poco por el laburo que hacía con el Chivo Valladares, sobre todo. Claro, ese es el traductor del Chivo Valladar. Estaba muy ligado. Eh, ahora, sacando mejor cuenta, más tenía Pepe, treinta y pico en los 60 ya. Eh, él antes había tenido el trío con Gerardo y Petrocelli. Lo primero que hace musicalmente. Eso lo hace es lo hacen de adolescente, 18 añeros en Salta. Ajá. ...que los tipos empiezan a, a, a entrar a la música a través de la música caribeña... ...hacen como un camino inverso al que se podría esperar... ...o sea, llegan a la música propia del, nor, del norte... ...luego de llegar a una música de, de más amplia de toda América Latina, ¿no? ¿Medio guaguancó eran los guajiros? Los guajiros hacían salsa, claro. hacían eh, guajiras... Y, ...y hay grabaciones de eso, ¿no?... Eh, ...en el documental también pongo algunas... ...algunas cosas... ...bueno, de ahí sacan ritmos... ...que después llevan a la chacarera... ...y la renuevan, ¿no?... claro ...hay ritmos... ...tiene una interpretación de Toromata... ...que es una marinera peruana... ...este... ...que a mí, yo me acuerdo de chico... ...que se me quedó grabado ese ritmo... ...como, como ellos la interpretaban... ...con Miguelito Ruiz ya, ¿no?... ...este, lo de Petrocelli... ...eso, eh, no hay grabaciones... El, esa ese, el, Los Guajiros en Salta No no quedó nada grabado Después de Los Guajiros Arranca ya con el dúo Con dice? el dúo en Tucumán qué, ¿Qué vida tiene y cuánto dura el dúo? desde cuándo hasta cuándo más o menos? Nadie sabe Porque el dúo se arma Los hermanos estos tienen una relación tormentosa Ajá. Se arma, se desarma Se arma, se desarma Se pelean, se aman Tiene una relación así hasta casi el final este Pepe, mientras existía el dúo Graba este disco La piel del, del pueblo como solista, después vuelve a aparecer el dúo, eh, graban a cantar corazón, este el dúo tiene así una, una, una permanencia larga y los dos hacen cosas por separados mientras existe el dúo, ¿no? Gerardo también tiene su, su proyección interesante, así que no, no, no hay una fecha de, claro. de función del dúo. Por ser hermanos también se daba esa informalidad, esa relación tirante de amor-odio... Eh, y, a, y, a, ...y a Pepe... ...qué cosas me decías que bueno... La, ...la actualidad política de los 60 ahí en Tucumán... ...lo ha influenciado mucho en las letras... Eh, sí. ...en qué pensás que abreva un poco la, la poética... ...y las composiciones... ...musicalmente en estas influencias de los centroamericanos... Y, ...y Pepe... ...no solo... Bueno, ...en los centroamericanos pero también... ...en lo musical... ...primero hablamos de lo musical... Es un tipo que no sabía nada de música, o sea, Juan Falú, este, que también es un músico que se hizo desde lo no académico, él cuenta que no sabía nada, con un dedito en el diapasón este lo cargaban porque con un dedito buscaba la nota probando y componía melodías maravillosas, ¿no? O sea, muy... De él, o sea, con sus influencias caribeñas, pero sí, sí, realmente sí. hay una originalidad que, que, que no se puede encontrar. Dice que disonancias como las que tenía Pepe en esa época podían encontrarse en el jazz o en algunas intercomposiciones del, del Cuchi Leguizamón no, ¿Y? eso dice Juan Falú, yo no soy músico pero eso dicen los músicos le vamos a creer a Falú, y la y... disonancia esa era pues, sería más porque se las chocaba, se las encontraba sin querer o las buscaba no yo creo que las buscaba, yo uh. creo que las buscaba o sea las buscaba y además eh, tiene tiene un sello sus composiciones y además no dejaba que nadie se las cambie, ¿no? era, era, eh, si no te gusta bueno está hecha así y si no te gusta aguantatela, y diez años después todo el mundo la descubre y la aplaude, o sea, también un, un caprichoso que no le importaba si le gustaba en el momento a alguien o no, o sea, eso también fue motivos de conflicto con otros músicos, con otros intérpretes, eh, algún algún conflictillo también con los músicos de Mercedes Sosa que le cambiaban a, a las introducciones, ah, mira. o sea, muy celoso de su composición, esto lo hice para mí Es así, si te gusta bien y si no, también. Y, y para con las letras, sí con las letras, no sé, es un tipo de una sensibilidad y una capacidad de observación, porque él no andaba en la zafra. Él tenía de estos compañeros eh, de los empleos públicos, gente que había sido desplazada de la zafra y reubicada en oficinas, por planes de, de, de compensación, de desempleo. Entonces escuchaba las historias de estos tipos que había sido Zafrero, el Manco Arana era era, era un tipo que él conoce en la ciudad, y son las historias que él le cuenta, más lo que él recrea. Sí. Y así con varios personajes que Pepe retrata, y con palabras eh, que van desde la cosa muy, muy directa, muy explícita, Hasta la metáfora más, más abierta, ¿no? Esto de, del no me reclame niño, ¿no? Este, que camino tan desparejo, el solcito del domingo, el único día que tiene este el tipo para descansar, el día domingo dedicado a su familia y el resto del tiempo está lejos. Bueno, hay este, la palabra del diminutivo, eh, manito, con cumpita, ¿no? la... la hay una, un juego con las palabras que es muy tucumano, muy poético, muy simple y profundo a la vez, ¿no? Eso es eso es una cosa que, que es lo que hace que perdure esa obra, ¿no? O sea, no hay, siendo que está todo metido en una época y en un... Eh, enraizado en un conflicto social... No encontrás casi nada que tenga que ver con la coyuntura y que se pierda por, por, por haber sido pasajero. Claro, claro. Eh, me quedé pensando también que era paradójico, porque vos me decías que él renunciaba mucho al mercado, de hecho por eso no, no se asociaba, o no buscaba las grabaciones y demás, y, y las, las encuentra encuentra el esponsoreo un poco de su jefe. Era de la administración pública el jefe, Sí. Era un programa de salud que había en Tucumán, ¿sí? que, que le banca el primer disco Así es eh, y, y en cuanto a la formación de la, como letrista, como poeta Nada tampoco, también, Pero nada Pero era de leer a otros poetas Y tal... era de leer y era de encontrarse y compartir con otros poetas Pero él inclusive rechazaba que se lo designe como poeta Decía, o yo no soy poeta soy letrista, Mi, mis escritos son hechos para acompañar una música, Está bien. y en el molde de esa música, pero evidentemente eso ya pasa de, de ser una letra que acompaña a la música para ser un poema en sí mismo, ¿no? o sea pero eso solo eh, autodidacta en la escritura y en lo musical. Es un, un audaz, que no le interesaba tampoco perfeccionar, eso es otra cosa que la familia, por ejemplo, como intérprete de la guitarra, él tocaba, pero la verdad que no era un buen intérprete, y nunca le interesó mejorar, dice, esto es lo que tengo yo, yo doy de lo que tengo, ¿no? Mirá, por eso se acompañó siempre de bueno de buenos guitarristas. se buscó, se buscó muy buenos guitarristas. <risas> Capaz que no era necesario. Se buscó muy buenos guitarristas y terminó, terminó tocando con Ariel Alberto, Lucho Hoyos y el negro, que ahí le dice el negro marrón, que es este está mmm, en España este muchacho. Eh, Fernando, eh, ¿y, y sobre qué cosas él era un tipo decididamente eh, de ir hacia eso? ¿O nada le interesaba demasiado? ¿Era un tipo más de la bohemia, de vivir, de observar? Era un tipo de la bohemia. Eh, con mucho compromiso afectivo con sus amigos, con mucha sensibilidad y compromiso político con la situación que lo rodeaba, manifestado ese compromiso político más que nada en su obra. Ajá en algún momento tuvo alguna participación un poquito más comprometida, efímera, este ¿En qué sentido? ¿Militancia cultivó... en ¿Eh? cargos? En cargos, militancia? No, no, no, no, no, en cargo no. Acompañó alguna vez este alguna aventura este de sus amigos eh, que estaban en clandestinidad y cosas así, pero frustrada Hay cuenta Juan Faló, una anécdota graciosa que que lo acompañó un día decidido a tomar más este compromiso político, Pepe lo acompañó a, a la observación y marcación de un camión que en algún momento iban a confiscar y después terminaron tomando en no sé dónde, o sea, de ese tipo de, de aventuras que no llegaron a ser este Mirá, operativo de ninguna clase. Claro, Y con Juan Falú, bueno, tiene una amistad marcada por varios años de di diferencia de edad, Pepe era mayor, pero genera una amistad entrañable que los hace componer por correo postal, con cartas de 20, 30 días de demora, a la distancia cuando Juan Falú se va exiliado a, a Brasil. En Brasil, claro. Pepe mandaba las letras y Juan escribía las músicas acorde a las letras que le mandaba Pepe, pero... Era tal la, la carencia de afecto que tenían uno del otro que esperaban esas cartas con con desesperación, ¿no? O sea que cultivaron esa amistad y compusieron yo creo que parte de sus mejores obras juntos a, a la distancia, estando Pepe en Tucumán sufriendo el exilio interno y el silencio, Y estando Juan Falú en, en San Pablo, este, alejado de todas sus raíces y amigos, ¿no? Che, qué fuerte eso, ¿eh? Hace poco, para los 25 años de democracia hablábamos con Falú, él nos contaba... porque él es psicólogo, ¿no? Psicoanalista. Sí, psicólogo. Psicólogo y después se fue de, de, de su paso por la militancia, él sí un poco más marcado... Eh, A Brasil, así que componían así. Acá tengo de los dos eh, para escuchar Letanía por Juana, no sé si son los casos, Gato Panza Arriba. Letanía especie... por Juana, bueno, Letanía por Juana eh, la hacen el, el día de la muerte, la escribe Pepe el día de la muerte de su suegra que la quería mucho, y Juan Falú también la quería mucho, y le manda la letra a esta Juan Falú, esa es una de las que componen a la distancia. Falú y la música en Brasil, Mira Sí. Ajá. Esa, esa, esa es una vidala así, estremecedora, muy linda. Eh, y él llega a, a Tucumán y lo que está retratado ahí en la Chacarera del 55, ese boliche que estaba ahí enfrente, de, en el centro de Tucumán, ¿no? El boliche del 55 es un boliche de cocheros, de plaza, de jugadores, está muy cerca al casino, de putas, De, de gente de, de, de la bohemia, músicos, jugadores, taúres prestamistas. Es un boliche del de, de bajo fondo tucumano Ajá. que estaba abierto toda la noche, que no cerraba. Entonces este era barato y había unos apartados, que no, no, no sé cómo se llamaría, cuál sería el equivalente de hoy, pero era como que tenía lugares para más cerraditos, que podían estar cuatro o cinco personas, ¿no? Como, como privados o algo así. Claro. Y ahí se sentaban los músicos a cantar y a juntarse. Y estaba en el Ceboliche este un músico que de, que murió hace relativamente poco, el Ciego Pancho, que era un ciego, que era el, el cantante de, de lo que le pidiera. O sea, el Ciego Pancho por por plata, por unas monedas que le tiraban, Eh, le pedían un tema y, y alguien este se consolaba de una pena o, o disfrutaba una alegría pidiéndole al Ciego Pancho que se sabía todo, el Ciego Pancho tocaba lo que le pidas entonces los hermanos Núñez en la Chacara del 55 lo nombran al Ciego Pancho, nombran a los mozos y el nombre del boliche era el 55 Es el nombre del boliche que mucha gente por ahí se confunde, cree que, que tiene que ver algo con el año ah, con, 1955, bien. nada que ver. Ah, claro. Es un boliche que quedaba en, en la calle, este um, en la frente a la Plaza Alberdi, claro. en la calle Santiago, Ajá. frente a la estación del ferrocarril este y que bueno todavía está el boliche ahora se llama de otra forma no tienen no no conservó nada de su de su apariencia original pero era un boliche donde iba por ejemplo mercedes sosa eh, cuando todavía se llamaba gladys osorio, osorio. y <risa> cantaba ahí mira así que eh, el boliche se llamaba el 55 y, y ellos trajinaron ahí la noche en los 60 casi 70 60 50 esa, esa carrera fue hecha en el 58 creo y Este ya cumplió que 41 años, ¿no? 41 años. Este y el, y la música de esa chacarera fue totalmente revolucionaria para la época y todavía hoy sigue siendo una chacarera uh, novedosa, ¿no? progresista progresista en cuanto al ritmo tradicional de la chacarera y muy difícil de tocar y de cantar. Sí, sí, pues estoy pensando en los discos por ahí En, en lagos, en Waldo de los Ríos, toda esa gente también son de los 60 los discos me parece, sí, y, y sí, esa chacarera la grabó este cómo se llama este Citarrosa, Alfredo Citarrosa la grabó la chacarera del 55 los únicos tienen por ahí grabaciones de cosas de ella que, de ellos que ni ellos mismos sabían, eh, Amparo Ochoa grabó Tristeza, este una versión también muy linda Este, bueno Ese es un poco el, el quehacer de los Núñez. Fernando, ah, sí. Sí, ¿qué me ibas a decir? No, que ha, ha volado mucho más su obra que lo que los conocen a, a ellos como como autores. ¿no? O sea, Liliana Herrero, que también por su proximidad con Juan Falú, se ha acercado mucho a la obra de Pepe Núñez, a la del Chivo Ayadares, por suerte. Claro. este Por ahí está en escenarios y, y lo... Y lo, lo Quiere presentarlo a Pepe Núñez ante gente que no lo conoce por su nombre como autor. Entonces les canta un pedacito de tristeza, hay que camino tan desparejo, la angustia cerca, mi niño lejos, y esa canción todo el mundo la conoce. Entonces es, la gratificación de ellos es que es más conocida su obra, que voló por por medios propios, ¿no? Bueno, por eso hay que mirarlo también eh, positivamente, porque vos me decías que no era una decisión de Pepe ser conocido. o hacerse... No, por supuesto, no. Claro. Yo lo digo absolutamente positivo. Sí, sí, no, sí, es, sí. es muy positivo. Sí, lo que va a perdurar es la obra. No, vos... digo, pero viste que hay artistas que reniegan de que no han accedido a un mayor público. En el caso de él no era algo buscado, que él quisiera... No. no. ¿Lo escuchaste algún comentario alguna vez en, desde, el, desde la tristeza o desde la... La negatividad, así decir, no. ¿se me podría reconocer un poco más o no? No, no, yo creo que es un tipo que hasta su último día ha vivido perfectamente feliz con el resultado de, de las decisiones que tomó. Eso, eso toda su familia dice eso, ¿no? Nunca, nunca renegó de nada y nunca transó con nada tampoco, porque auténtico, ¿no? Un tipo entero y auténtico que esto es lo que tengo y esto es lo que hago y, lo y lo que, no lo negocio lo que puedo dar sí. y en los 80 y 90 que hizo siguió guitarreando ahí musicalmente con sus conocidos y cercanos y sí hay, hay épocas de, de más retraimiento en la dictadura y, y, y en esta época más neoliberal de menos actividad pero últimamente jo pepe antes de hasta antes de morir armó este este trío de guitarras con esto, con Lucho Hoyos y con esta gente, que era de una proyección bastante larga, que se truncó lamentablemente por la muerte de él, y que además componía, estaba componiendo mucho. mira así que, porque él fallece en el 99, en esa última época, ¿estaba con quién? ¿Lucho Hoyos y quién más? Con Lucho Hoyos, Ariel Alberto... Y Omar Flores, que este, que no me acordaba. Ajá. Omar Flores, que es un muchacho de Amacha del Valle, que ahora está viviendo en, en España. ¿No grabaron nada? Eh, no grabaron nada formalmente, ahí andan circulando. Yo tengo algunas grabaciones de eh, espectáculos en vivo. Muy lindas, por cierto, muy lindas sonaba, Ahora, en el homenaje que, que le hicimos en, para los 10 años de, de la no partida, así le llamamos, Este, bueno, invitamos a todos los músicos que pudimos juntar, lamentablemente de fuera de Tucumán no nos daba el cuero para invitar mucho, vino Juan Falú, pero bueno, toda gente joven de estas generaciones, chicos de 20 años que están conociendo hasta ahora y descubriendo y... Y bueno, te subió, eso se subió todo a, a YouTube, así que si alguien busca ahí homenaje a Pepe Núñez, lo pueden eh, encontrar. Igual un pedacito de mi documental también está por ahí en YouTube. Ah, mira, qué bueno. Lo a, te, te, te iba a decir que nos encantaría que, aunque sea, llegue una copia acá a Rosario para... No, bueno, después te mando una completa. si, si Para poder de los datos. Este, pero como la presidenta nombra a YouTube en sus discursos, yo también lo puedo nombrar. Está muy bien, está muy bien. Ahí por lo menos se puede tener un acercamiento del homenaje y una partecita de, sí. tu, de tu documental. Sí, sí. Fernando, bueno, muy amable por la charla, ¿eh? un gran abrazo y que bueno. sea todo bien. Bueno, saludos a todos, ¿eh? Gracias por haber hecho la persona. gracias con... a Dale, gracias, ¿eh? Hasta bueno, luego. después, me, de, de, mira, mi correo, fercor, sí. con K, arroba unt.edu.ar universidad nacional de Tucumán.edu.ar ahora, ahora, por... ahora después fuera de aire te vamos a, a llamar y nos pasamos los datos. Bueno, dale, llámenme no de nuevo y les doy los datos. Buenísimo, Fernando, gracias. Un abrazo, ¿sí? saludos Un abrazo. a las 10 y a todos ustedes. Che, los felicito por el programa. Gracias, hasta Chao. luego. Bueno, Fernando Cortange, eh, documentalista muy ligado al trabajo de los campesinos allí en Tucumán y también eh, en este trabajo sobre Pepe Núñez, titulado el documental Hermano Núñez. Eh, ojalá lo podamos tener y, y ponerlo algún día en algún bar, en algún encuentro, así lo, lo vemos muchos, este documental sobre Pepe Núñez. Bueno, vamos a escuchar, eh, nos hablaba de la relación de Pepe con Juan Falú, Falú en el exilio y cómo hacían muchas de sus composiciones, eh, y hablaban de Letanía por Juana, eh, que era la suegra de Pepe, Falú hizo la música en Brasil y Pepe le mandó la música desde Tucumán, así que vamos a escuchar Letanía por Juana entonces de Pepe Núñez y Juan Falú.